Buen día, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias otra vez por darnos espacio para este reclamo y esta propuesta. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de rectificación del río Luján? Hoy se cumple el plazo que propuso el OPDS, el organismo provincial,、uh -huh. para lo que ellos llaman participación ciudadana en forma virtual. Esto no es una audiencia pública y, dudosamente,. Interpretamos que sea una consulta popular. e m p e s a n que la Ley General de Ambiente exige que se cumpla con la presentación de un proyecto de impacto ambiental ante cualquier tipo de obra、uh -huh. y la realización de una audiencia pública. Si bien las audiencias públicas no son vinculantes, son una instancia en la que se puede presentar desde la ciudadanía、eh, datos, y opiniones y o estudios o. Hubo objeciones sobre、eh, las propuestas a realizarse en algo que puede tener un impacto muy grande ¿no? para las poblaciones humanas y la biodiversidad.、Sí. Eh, nosotros estamos presentando masivamente un escrito impugnando esta práctica del Estado, que abusándose del de contexto actual donde la población e s Como la pandemia, la salud pública,、uh -huh. y entre、eh, los feriados hayan hecho esta farsa de la participación ciudadana virtual en la que nadie se enteró ni pudo participar. Así que hoy estamos en Luján,、eh, hace dos segundos estábamos hablando con un cura, vecinas, tenemos semillas, tenemos plantines agroecológicos, haciendo un intercambio, promoviendo. Eh, la creación de bancos de semillas en toda la cuenca de Luján, porque lo que creemos es que hay que unir a las poblaciones con su bioma,、mm. no、eh, permitir que los municipios nos partan, dividan、eh, con estos trámites burocráticos en distintas instancias la verdadera situación de, de lo que está pasando, ¿no?、Mm. Hablo, ustedes vienen trabajando en forma articulada, ¿no? Ustedes están en este momento frente a la municipalidad de Luján, haciendo esta actividad, este festival en defensa del río. Sabemos que más tarde va a haber una radio abierta a partir de las 5 de la tarde, pero vienen trabajando en forma articulada con espacios similares, con vecinos, vecinas autoconvocadas y autoconvocados, ambientalistas de、eh, Pilar, Tigre, bueno, Campana. Sabemos que vienen, bueno, porque la preocupación es la misma, porque el, el canal, ¿no? El río Luján es el mismo que atraviesa y va a generar complicaciones y. Dolores de cabeza en todos los municipios. ¿Han conseguido,、eh, en esta articulación que tienen,、eh, hacer alguna presentación en, en la justicia? Sabemos que lo habían evaluado en algún momento para、eh, frenar, por lo menos momentáneamente, el avance de, de esta obra de rectificación en el río Luján. Así es, Daniel. Nosotros presentamos un amparo.、Eh, hay un abogado、eh, que auspicia. Eh, el reclamo de la cuenca del Riluján, argumentando todo lo que venimos、eh, conversando recién: ¿no? uh -huh. la ilegalidad del proyecto,、eh, la falta de audiencia pública y el estudio de impacto ambiental.、Eh, hoy vamos a impugnar,、eh, haciendo uso de la propuesta del OPDF, al email que ellos、eh, publicaron.、Uh -huh. Hay que hacer una copia、eh, de la firma digital. Eh, enviar el escrito y, y mandar un PDF, este, pero creemos que esto、eh, se tiene que llevar a instancia realmente pública. Por eso estamos en la plaza desde las 8 de la mañana. La radio abierta ya la venimos haciendo y la vamos a continuar todo el día.、Uh -huh. este, y a las 5 de la tarde va a ser la radio central porque mucha gente puede acercarse、eh, en ese momento después de, de salir de los trabajos o de camino. Y, pero estamos acá donde. d o n d e está la población, uniéndonos, como vos decías, en toda la cuenca, cada día somos más personas.、Eh, por suerte, entre la tarde de ayer y ahora mismo,、eh, han salido varias notas en los medios y mucha gente se sorprende、eh, de esta instancia que terminaba hoy y nadie se había dado por enterado.、Okay. Bien, Pablo, como siempre, quedamos a disposición, te agradecemos mucho estos minutos y esperamos novedades, ojalá positivas, e ¿no? l respecto de.、Eh, El avance de esta obra, ojalá se detenga, se haga efectivamente una consulta, porque hay enorme cantidad de trabajos que、eh, argumentan la posición que están sosteniendo desde la Cuenca,、eh, universidades del c o n Urbano que han investigado y, bueno, y todo el trabajo y la trayectoria que tienen los espacios que están tratando de frenar esto, porque bueno, va a ser bastante más complicado para todos si avanza tal y como está planificado. Quedamos a disposición, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Daniel.、Eh, quiero decir una última cosa. Sí,、claro. Ayer el ministro de Ambiente de la Nación, Juan c a b a n d i e habló en un foro mundial y dijo que Argentina es acreedor climático. Nosotros, todos los países del sur,、eh, tenemos una gran parte de los humedales del mundo. En Argentina tenemos 20% del territorio de los 2.8 millones de kilómetros cuadrados que tiene que custodiar、eh, el territorio argentino y su república. Y el señor viceministro, Que es biólogo y colega nuestro, periodista. Una de sus últimas publicaciones antes de asumir fue sobre la cuenca del río Luján. La pueden buscar, fue publicada en Infobae y su conclusión periodística era: No existe obra hidráulica ni arquitectónica que solucione el problema de las inundaciones.、Mm. La solución pasa por dejar de agredir a la naturaleza、mm. y tomar políticas públicas que no dañen el ecosistema.、Mm. Tenemos también la carta、eh, de Laudato, s i y nos parece muy interesante que una ciudad que es capital del turismo religioso. Que vive económicamente、eh, de eso también aplique la ética que propone el Papa Francisco. Así que acá vamos a estar todo el día con el corazón abierto hablando con la gente y bueno, promoviendo esto que es、eh, para el bien común. Les agradezco muchísimo por el espacio y por el interés constante. Un abrazo grande, Pablo. Otro, está muy bien.